Lección 1 Ejercicio 2 A Rumba, guitarra, flamenco, cha-cha-cha B Puma, jaguar, fiesta, zorro C Castañuelas, trompeta, tango, piano D Sombrero, tortilla, chili con carne, chorizo. E. Ciudad de México, Madrid, La Paz, Caracas.